En la quinta región, y estamos con Chiquis Nay. ¿Quién es Chiquis Nay? Buenos días, Chiquis Nay. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? De aquí yo l l e v o un saludo a toda la comunidad de Puente Alto. ¿Cómo está usted? Muy bien, Chiquis Nay. Cuéntame, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Mira, ¿a qué me dedicas? Porque soy un poco jubilado. ¿Ya? Y bueno, ahora me dedico a la música y hice estos temas. ¿Tú eres músico? Bien entretenido, simpático. Y bueno.

Eh, ¿sí? Y uno de ellos, el Blue, el Blue endeudado, si、sí, el Blue del endeudado. Y bueno,、eh, usted sabe que yo de joven, la única deuda que tuve Juan Carlos debido al carnet de entidad y el reloj de la botillería. No, ahora los jóvenes están llenos de deuda, y bueno, para ellos va la cosa.

Oye, ¿y por qué?、Eh, de, hablan un poco de tu música. ¿Qué tipo de, de música es la que haces? ¿Cuál es tu estilo? o c u l a música es rock and roll, pero alegre. p o r qué no escuchamos el Blue Endeudado, te parece? Pero por supuesto. Vamos con la música. Aquí está c h i c k e n Night, Blue Endeudado.

Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Estoy sufriendo de dolor al bolsillo por tratar de tener lo que no había tenido y compré casa a largo plazo.

12年間、私 a あなたの家に行くことを知っていることを a っていることを知っていることを知っていること e 知っていることを知っていることを知 o ていることを知ってい s

Terminé en canao. y ahí está Chicken Nate. Bueno, ¿qué te pareció tu tema? Muchas gracias.、Eh, Muy amable, Juan Carlos. ¿Cuál es, cuál es tu,、eh, tu influencia musical? Eh? Mira, te、eh, voy a comentar, Juan Carlos. Yo gané el 2001, ¿Ya? el Morandé con compañía y soy Jimmy Hendry por los dientes y por la espalda. Como ¿Ya? toca Jimmy Hendry. Esas son mis influencias. Yo soy el doble de Jimmy Hendry a

Mira. Si, si quiere, después le mando el, el la presentación esa. De hecho, le hice una letra cómica y salí el mejor guitarrista del año, el 2001. c h i q u i Slay. Si mire, si usted coloca el patas negra, está súper alegre porque lo va a contar. Cuando uno tiene deuda, digan los patas negras. ¿Ya? Aquí lo e n g o que h a b l por eso hice el tema. Correcto. Porque realmente tenía una pequeña pyme, Juan Carlos. ¿Ya? Pequeñísima.

Y bueno, quebrepa, estuve por detrás de los farroches. ¿En serio? Y、ah, es que bueno, cuando dije, cuando por problemas económicos, dije, bueno, con la guitarrita voy a salir del paso, y estaba saliendo del paso Juan Carlos. Bueno, escuchemos tú, el, el tema: se llama el... Patas Negras. Aquí está, c h i q u i Snide. a

Bye-bye.

Ahí estaba el p a t a n e g r a junto a Chicken Night. ¿Qué te ha parecido estar acá en la radio p u e n t e Alto, Chicken Night? Aquí tengo algunos comentarios de gente que dice interesante música. Toma muy bien el, el Chicken Night. El amigo toca el blues como Robert Johnson seco. Oye, Chicken Night, ¿de ¿dónde, dónde está ahí? ¿En Yo Yeo? En Yo Yeo, la verdad, Juan Carlos, que me vine hace cuatro años. Jubilé un poquitito antes y tengo 62, como el mundial de 62, ¿si entiendes? Así que eso, por eso me puse Chicken Night, el chico de la noche.

¿En serio, chicken? Nice. Sí, porque todos llevamos un niño adentro, Juan Carlos. Oye, ¿y cómo está la vida allá, a n y Ollido? Oye, está todo tranquilito y el COVID está como medio ruminado. ¿eh? ¿Ah? Pero vamos a ver cómo es en septiembre la cosa, Juan Carlos. Mire, tengo otro tema muy chistoso que es suegra. Démosle rápido, rom... porque... rápido antes que nos vayamos. ¡No! Se lo puedo mandar No, no, u é No, no, escuchen. No, quiero que le mande un saludo a la gente de Puente Alto.

Porque tengo que seguir con el programa y lo voy a programar. Bravo, Juan Carlos. Dedícaselo, el programa se lo a t a d a la suegra. Ya, correcto. Ah, ah, el tema suegra se lo envío. No, yo lo voy a programar ahora. Ya, correcto. Ya. Preséntalo, Esto, preséntalo. Ya, correcto, se lo presento al tiro. Para, para todo Puente Alto, el tema suegra, que es algo simpático y una verdadera realidad, pero con ella no podemos vivir sin ella.、Ah. <risa> Muchas gracias.

Chao Chicken Night. Chao, hasta luego. Te mando la, la grabación de la entrevista. Chao. Ya, gracias, muy amable. Qué calidad de atención, n e h

すぐに行くぞ。

なしか。

Ahí estaba Chicken Night. Oye, atención de calidad, ¿eh? Chicken Night.